Materia Reservada 2.0 Materia Reservada 2.0, por supuesto, y como siempre con Fernando Rueda. Fernando, muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas Bruno, hola, muy buenas Silvia. I mean... ¿Qué es eso de que no nos hemos ganado pasar de...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 cada uno un fusil soviético AK-47. Nada no, más y nada menos, he pasado por un aeropuerto. Sí, sí, no, pero escucha, oh, lo, lo pistonudo es que eh, de los 46, 44 pasaron el control sin ningún problema. <risa> Joder, vaya control. O sea, que ¿eh? fueron <risa> dos dos que se delataron, pasaron a sudar. No, no, uno que de repente se le debió poner chulito el, el, el controlador, se le debió, se debió poner chulito, no sé qué tal. Y entonces pues dijo así, ah, pues ahora te vamos a revisar y claro, al revisarle encontraron el, el AK47. Y en el aeropuerto imaginaros a estos jugadores de rugby, <ríe> supuestos, se debieron liar a tiros de Madre. narices y al final terminaron secuestrando un avión que llegaba de Air India y volvieron a Sudáfrica. Jolín, es el mayor de ¿eh? los ridículos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 Sí, sí, sí, o el de fútbol por americano porque en esta ocasión es fútbol americano aquí llamado rugby pero es otra cosa, es otro deporte sí, y porque eh, por eso decían que era un club benéfico que eran todos los jugadores ahora y... también os digo una cosa, Aguer era tan estupendo que le cayeron 20 años de prisión en Sudáfrica, Jolines. pero a los dos años y medio ya estaba libre por supuesto ¿Qué lista? y aquí también existen una serie de mercenarios eh, bueno, tiene mucho que ver con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 o otros tipos de tráfico de drogas o que lo llevaban a cabo lo que podemos dentro de la figura de los mercenarios.